anchetairratia.com Buenas tardes para nosotros y buenas tardes para, para ustedes por allí. ¿Cómo va por allí? ¿Mucho calor? La verdad que sí, se está terminando un poco lo que ha sido esta ola de verano, pero sigue habiendo días bastante calurosos, así que sí, sí. De a ratos también disfrutando el calor. Sí, con el frío que tenemos aquí ya nos gustaría estar por allí algunas. Eh, bueno, vamos a empezar con, con las preguntitas. ¿Qué? Eh, Bueno, Eduardo, vos sos parte de, de APENOC, del movimiento campesino bueno, el movimiento campesino de Córdoba y sí, dentro es de esa de de APENOC. Cuéntanos un poquito cómo, cómo surge APENOC, de dónde cómo de dónde viene la idea de crear el movimiento allí. Bueno, en realidad es, es como un, una, una escalera si se quiere, un camino, como quieran ver. APENOC es una asociación local. Las siglas AP es Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba. que surge hace unos 10, 11 años ya eh pero que viene de la necesidad de las comunidades de, de organizarse entre más bueno, entre más no las familias que estaban ya organizadas en grupos, en comunidades históricamente no desde siempre la solidaridad etcétera así como se dinamiza la comunicación la, las moviliza, las movilidades las telecomunicaciones también yo creo que la sociedad empieza a ver también una dinámica de, de sentir que el vecino también está más cerca y ...y que con el vecino junto en la lucha... ...se pueden a, hacer cosas más interesantes... ...más impacto... ...así es como surge... ...la, la asociación de productoras... ...APENOC hace 11 años... ...como te digo con... cinco o 6 comunidades que nos juntamos... que entramos a, a ver... ...cuáles eran problemas comunes... ...y después se van sumando más... ¿no? ...son 14 ya las comunidades que que forman parte de APENOC... ...en un gran territorio... ¿no? ...o sea acá... ...para ubicarlos un poco... ...hay que andar bastante para encontrar al vecino... Eh, ...en una zona bastante semiárida, bastante seca... ...con camino de tierra, sin luz eléctrica... ...sin sin agua incluso en muchos lugares... ...con muchos problemas de agua... ...entonces ese fue el primer paso, ¿no? ...de Apenox, pasar de, del, del nivel familiar o individual... al, al que, ...que ya estaba en el comunitario... ...pasar ya al de, a una organización local... Uh -huh. ¿Y, es para... ...y bueno, si, si, si querés que sigamos por ahí... De la misma manera organizamos después, entre otras centrales que también se, se habían formado, se estaban formando en, el, en Córdoba, formamos un movimiento, ¿no? un movimiento campesino de Córdoba que en la actualidad nuclea siete centrales, siete regionales como la nuestra, digamos que, que somos territoriales, ¿no? siete territorios, nos coordinamos en actividades comunes en la lucha por la tierra, el agua, la salud, la educación, a nivel del territorio provincial. Y el movimiento campesino, el movimiento nacional campesino-indígena es fruto del mismo proceso, es decir, en las provincias está pasando lo mismo, hay otra gente organizándose en otros lados, eh, tenemos toda la el bagaje de la historia, de la lucha indígena y campesina de otros lugares, ese aprendizaje, ese esa posibilidad de que ellos viniesen a, a visitar nuestra experiencia, nosotros podemos viajar a visitar la, la de otros compañeros, reconocernos en la lucha, fue esto que surgió... eh. Esto era la, la necesidad de decir una cosa entre todo, un movimiento nacional. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las las las luchas principales del movimiento? Mira, como movimiento campesino la principal eh es la tierra, ¿no? El tema de la tierra aquí es un tema muy importante y muy complicado. El tema de que hayan sido tan tan buenos negocios el cultivo de soja o de hacer ganadería, eh, ha hecho que un sector, el sector de terrateniente históricamente, ahora el sector agroindustrial, el sector eh, de los pules de siembra, de los grupos financieros, de las empresas agropecuarias, se capitalizó mucho, se expandió ¿no? este proceso que aquí le llamamos expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? es decir, compran más tierras, desalojan en campesinos, eh, incluso en la posibilidad de, de acceder a una tecnología que es la topadora, ¿no? Un gran aparato que va volteando muy pesado, ¿no? Va volteando todos los árboles del bosque, del monte. Eso hizo que el capital encontrase tecnología disponible para avanzar sobre lugares en donde antes no le convenía, porque que iban a liar hacer a un bosque, ¿no? Pero ahora sin árboles porque la topadora y el fuego y yo qué sé, pueden sembrar soja se hizo un, una, una gran oportunidad para para esto y en los últimos, vos sabés que en 15 años eh, fue brutal la, la, el avance de la frontera agrícola con todas las consecuencias climáticas que eso tiene ¿no? eh, bioclimática, además de lo humano del de social que, que es el desalojo, el desarraigo, ¿no? imagínate así que la tierra es indudablemente el gran eje convocante y de lucha de todas las, las comunidades del movimiento Pero después de ahí también hay otras otras ejes, ¿no? La la salud, rescatar la salud tradicional, curarnos con con hierbas del monte, con con yuyos, con pomadas, con cuestiones tradicionales, alimentación. Eh, no solo acceder a la a la medicina plástica, la medicina eh, de, de la farmacopea, de los remedios, ¿no? Entonces es toda una lucha que es ...que va desde abrir dispensarios... ...formar promotores de salud... hasta ...hacer saber el derecho... ...de que un campesino tiene derecho a ser trabajo. Y volviendo un poco al tema de la tierra... La, ...la lucha por la tierra en Argentina... ...es muy fuerte... ...y hay muchas comunidades en resistencia... ...y otras que están intentando... ...recuperar los los terrenos que... ...que la, que la industria agropecuaria... ...o la agroindustria les ha, les ha robado... ...y a PENOC ya tiene algunas, bueno, tiene experiencias concretas en este sentido, incluso incluso algunas conquistas, ¿no? Me estoy acordando cuando estábamos sí, sí, por ahí el caso de sí. las parcelas y el año pasado también consiguieron recuperar algunas tierras. Y sí, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso. Sí, cómo no. De hecho, eh, el hecho de que haya habido organización, la primera gran conquista es la resistencia, digamos. Hoy por hoy hay mucha gente que aún vive en la zona rural gracias a que se organizó y que luchó. Entonces, el fruto de eso es que eh, las familias también avanzaban a, a consolidar sus posesiones individuales, hacia de, a través de mensuras y a, a avanzar hacia lo que puede ser un título de propiedad, que aquí no lo hay, o hay muy escasos, o no se condice el título de propiedad con la real posesión o la gente que vive. Entonces, el gran logro fue esa resistencia de muchos años que logró consolidar territorios y, sobre todo, campos comunitarios. Eso no está en la legislación, no está en el derecho civil, no no existe la posibilidad de que alguien tenga junto con el vecino a derecho a tener un campo entre varios, si sí existe la propiedad privada, inalienable y ¿no? un montón de otras cosas que le ponen los títulos. Entonces ese fue el primer gran eh, gran logro, resistir, evitar que nos despojen no solo de los campos individuales y nos echen a la calle, sino los terrenos, los territorios de pastoreo comunitario de los animales, ¿no? Entre 5, 6 u ocho familias delimitaron un campo grande, como te digo, ustedes no se pueden imaginar que acá 5 familias o 6 familias necesiten 2.000 hectáreas para vivir, pero bueno, ese tipo de de, de situaciones es el, el primer gran logro. Y después, como vos comentabas, eh, acá hay unos territorios que ha sido hecho una colonia, se hizo un dique para regadío de, de cultivos y se adjudicó muy mal, se adjudicaba supuestamente eso. 50 familias que luego, por distintas razones, eh, fueron subalquilados y lo, los campos quedaron en manos de dos o tres empresarios. Entonces como organización nosotros también, y en, denunciando ¿no? que había muchas irregularidades, también tomamos tierra, tomamos dos parcelas, dijimos al Estado, al Gobierno Provincial, que bueno, si esa colonia había sido para las familias, entonces que sean para las familias. Y luego esa lucha tuvo ese fruto, es decir... Eh, El Estado Provincial lo reconoció y se adjudicó formalmente a nuestra organización, a, a, Peno, a los pequeños productores de esta zona, esas dos parcelas. Pero recién empieza, digamos, la lucha por por ahora sí avanzar sobre el territorio para producir comida, porque esa es la discusión, ¿no? Acá la tierra en principio está pensada como una mercancía más que produce cosas de lucro, negocio. Entonces cuando una familia campesina toma una parcela o... o resisten un campo comunitario es básicamente para producir vida campesina reproducir la vida campesina la cultura y para producir alimentos que ahí es donde es la gran diferencia nosotros decimos que tierra y bosque en muchas manos es alimento sano para todos y cuál es la estrategia del gobierno para acabar con los ranchos y la oposición desde el movimiento y No, no entiendo la pregunta hacia dónde va. Eh, si es acabar con los ranchos, porque acá hay, hay un plan justamente que tiene que ver con la erradicación de ranchos. ¿Será sí. eso? Sí, es un poco que cuál era la estrategia del gobierno para acabar con los ranchos y cuál ha sido la oposición que ha habido desde el movimiento. Bien. Acá en, en hay una, un mal concepto, como tantas cosas, de que hay una enfermedad en, endémica aquí en, en nuestro país, que se llama la enfermedad de Chagas Masas, Se lo produce un vector que es una chinche, una vinchuca, le llamamos nosotros aquí. Eh, entonces dice que la vinchuca está en los lugares en donde hay ranchos. Y en realidad la, la vinchuca se reproduce en donde hay hendijas, donde hay huequitos. No, no en las casas también hay, digamos. Solo que, claro, una casa de material tiene menos huequitos, menos hendijas que un rancho. Entonces eso ha sido una excusa para, para decir que eh, hay que erradicar los ranchos y hay que construir casas. ...de material, casas nuevas... ...pero lo cual ha sido una una locura, digamos... ...o sea, han construido casas diseñadas... ...para barrios de ciudades... De, ...y las han transpolado directamente... ...han traído los materiales... ...han hecho casas de puertas de abertura de chapa... ...con el calor que hace acá... ...con techos que son muy cálidos... ...muy calientes... entonces ...y casas muy pequeñas... ...la gente no tiene donde guardar un apero... ...donde guardar una bolsa con semillas o maíz... ...entonces... El gobierno se jacta, el gobierno provincial de Córdoba, de estar haciendo un bien, un progreso para toda la, la población, porque les facilita no tener vivienda de material. Entonces, en la contraparte es que viene con una topadora también te voltean el, el rancho. Nosotros, ante esa situación, hemos tratado de buscar alternativas, por supuesto. Eh, no no determina de ser obligatorio que, que la gente acceda a esto, pero indudablemente es muy tentador porque también dejan instaladas algunas obras de agua, aljibres y bombas y yo qué sé. Entonces decimos, bueno, como organización tenemos la responsabilidad de decir qué es lo que habría que hacer en su lugar. Y por eso estuvimos estamos desarrollando, ahí el estuvo por acá también dando una mano y, y aportando algunas ideas eh, en lo que es el desarrollo de un modelo de un rancho campesino o de una casa ecológica, económicamente, socialmente... Más adaptada, con material del lugar, que sea incluso de autoconstrucción. Entonces, eso también es una de las luchas que hemos tenido como, como organización acá en lo local y en lo nacional también. Eduardo, y las luchas son muchas, pero últimamente parece que, que el movimiento también se, se va fortaleciendo. ¿no? El año pasado ya tuvieron algunas victorias y, y pasaron algunas cosas importantes, como la caminata campesina Que, que hizo el movimiento campesino de córdoba o el primer congreso nacional del movimiento nacional campesino e indígena que son cosas que traen mucha fuerza al movimiento y, y emocionan. la verdad que, que sí el movimiento el, el congreso el primer congreso del movimiento nacional campesino e indígena en buenos aires eh, fue ahora te lo cuento los recuerdo y me, y me emociona imagínate fue muy fuerte ahí tuvimos más de 1.500 personas participando con delegados de todas las la provincias que formó parte de este movimiento, y, y terminó, si se quiere, más allá de la mística y, y de las discusiones que fueron súper valiosas sobre valorar nuestra vida campesina, sobre sentir que hemos empezado a hacer la reforma agraria, aunque sea desde la resistencia, aunque sea desde de, de nuestro pensamiento. Eh, poder salir a la calle en Buenos Aires y que la calle sea nuestra, salir de Puente Purredón, un lugar muy simbólico para para nuestro país, ahí fueron asesinados eh, eh, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en la represión 2001. en 2001, poder salir caminando de Puente Purredón a hacer como eh, 12, 15 kilómetros hasta Plaza de Mayo y que fuera nuestra la Plaza de Mayo por, ese, por este día, de hecho el, el movimiento fue el año 2010 y en más gente junta movilizó digamos en, en término absoluto eh, eh, y que por supuesto en argentina no, no se reconoce que existiera otra forma de campo cualquiera que habla de campo en argentina piensa en las agro en, en, en la agroindustria piensa en las empresas rurales piensa en las sociedades rurales que tanto que tanto mal han hecho en nuestro país digamos la, la, y a este grupo que le llaman la mesa de enlace que hace un par de años Estuvo cortando la rute y desabasteciendo el país porque le estaban por hacer impu impuestos compensatorios, digamos, el tema de la repensión. Entonces quiere decir que existía otro campo que estábamos ahí eh, oculto si se quiere, pero en el año 2010 fuimos quizás, eh, salió un poco a la luz, ¿no? Y a partir de eso se han, se han hecho muchas cosas interesantes, digamos como movimiento hemos articulado con otros frentes, con otros eh, otras articulaciones, foros que hay en, en nuestro país, y este 19 este 19 de abril, pues, dos días posterior al 17 de abril, que es el Día Mundial de la Lucha Campesina, vamos a estar presentando una, una ley en, por primera vez, desde el movimiento si, se llega, no que se haya, que es que sea la primera vez que lo pensemos o lo impulsemos, pero una por primera vez se, se llega a presentar una ley en torno a evitar los desalojos, a frenar preventivamente desalojos por un tiempo. Eh, así que para nosotros es también fruto de ese congreso, es también fruto de la lucha a nivel nacional la posibilidad de estar ahora en eh, presentando esta ley el día 19. Con respecto a lo que vos decías de la caminata, eso fue algo local, fue en Córdoba, pero salimos cinco columnas de distintos lugares, de distintos parajes, nos fuimos juntando Eh, y realmente fue muy emocionante fue una, una semana completa de caminata caminamos cerca de 200 kilómetros varios días y fuimos recorriendo pueblos, ciudades haciendo eh, cuestiones artísticas cada noche compartiendo con la población eh, contándoles si se quiere porque hay un gran cerco informativo todavía por más que tenemos una ley de medios que promete abrir ese espectro contándole a la población que si tienen problemas de agua y que se están enfermando por lo que comen es porque en nuestro país se dejó de producir alimentos sano y se está produciendo otra cosa, ¿no? Entonces fue muy muy emotiva la caminata, eh, también luchando por una ley nacional que es la ley de bosque, en donde queremos seguir protegiendo el, el bosque, la el monte, ¿no? Y bueno, obviamente como te decía recién, la frontera agropecuaria y, su, y los interesados en que estos crezcan no quieren árboles, vigente. Luego luego este año es año electoral en Argentina, ¿no? Y con la muerte de, sí. de Néstor Kirchner el peronismo está otra vez en auge. ¿Cómo ve esto el movimiento campesino? mira el, el peronismo en auge, quizá eh, el peronismo, digamos, siempre fue importante en el país, digamos. Eh, lo que está en auge, si se quiere, es una de las tendencias, uno de los Dentro del del peronismo una de las eh, tendencias justamente que larolló delkirnertor kirchner digamos que era ya muerto significa quizás eh, la pérdida de un referente activo y vivo pero ayudó quizás a a nuclear en torno a, a su figura mucha gente que estaba eh, quizás indecisa que estaba como en la casa que muchas organizaciones como estaban viendo que pasaba, ¿no?, como si la veía desde un desde una silla, ¿no?, a un ring, en donde supone una supuesta oposición en nombre de todos los argentinos, eh, se debatía con, con el kirchnerismo. Yo creo que a partir de la muerte de Kirchner, muchísima gente se paró de la silla y se puso de un lado del otro, eh, mucha más gente se puso a favor de Cristina, indudablemente todavía mide con una alta popularidad, eh incluso la, la propuesta de que ella sea reelecta. El movimiento sí lo no no toma partido político, no toma partido, se digamos no hace ninguna referencia explícita sobre uno u otro candidato porque en nuestro movimiento hay, eh está la apertura de que participen obviamente compañeros y compañeras de todas las, de todos los partidos, de todas las religiones, de todos los incluso de todos los equipos de fútbol. Eh digo no cosas que generan revancha y y, y cosas que generan rivalidades, pero sí vemos con muy buenos ojos todas las políticas que el gobierno deempezado por nuestratinas ha han hecho de hecho hay muchas más cuestiones que llegan al territorio en forma de subsidios de planes de fomentos de de programas que bueno antes no estaban y eso sí son cosas que nosotros vamos a defender que sigan estando no. Hay leyes, de, una ley de microcrédito que nos permite a nosotros de apenas ser ejecutores de tener una microbanca solidaria. Y eso no hubiera sido posible de otra manera. Eh, y hay, ahora los chicos y las chicas que van a la escuela pueden ir con zapatillas que se lo compran a sus padres porque hay un plan que es de eh, una asignación universal por hijo. Entonces son cosas que es, son conquistas que quizás con movimiento estamos dispuestos sí, a, a dar la batalla, digamos. Y volviendo un poco otra vez a más cosas más un poco más internas de, del movimiento porque hemos hablado de tierra un poquito de agua de bosques de salud pero dentro del movimiento el tema de la formación y de la educación también es también es muy importante ahora mismo tienen en marcha la, la escuela campesina incluso van a empezar con con una, con una formación en, en agroecología también cómo está eso ahora cómo va Mirá, en términos generales, en Argentina, digamos, eh, hay muchas experiencias, así, más que nada autónoma de, de la formación eh, en validar la tecnología campesina, y hay escuelas, se está formando también la universidad campesina, es una, sigue siendo un sueño eh, en, a nivel nacional, eh, ya tiene un territorio, en Santiago del Estero, en Ojo de Agua, existen escuelas de agroecología en otras provincias, que son también procursoras de ideas para otros, como en el Mocase, y nosotros en Córdoba... Hicimos hace dos uh, años atrás, una, empezamos con escuelas formales de tener experiencias previas después de las campesinas informales. Quiere decir que sin títulos, sin validación, ahora sí los tenemos. Eh, y se siguen formando justamente y, y, y generando. Justamente hoy, eh, el, por el 4 de abril, está el lanzamiento de una escuela campesina en Mendoza, ¿no? de, de los compañeros de la Unión de Trabajadores sin Tierra. Quiere decir que eh, eh, esto de la acceso a la educación se va tornando quizás una una posibilidad a partir de esa lucha en el caso nuestro se traduce en eso que te contaba tenemos por ahora las la escuelas que son para los adultos escuelas terminales de adultos para que puedan terminar el secundario en donde indudablemente por las necesidades las condiciones los caminos el poco acceso a la, a la otra escuela también hay hay jóvenes que están yendo Eh, a forma parte de esta escuela en donde eh, y este 15 de abril lanzamos con la, lo que sería una tecnicatura o una en realidad es una, un curso de, interno, ¿no? en producción campesina agroecológica eh, que va a ser justamente para todo Córdoba, para el movimiento campesino Córdoba, una una eh, con materiales que van a ser eh, estudiados, trabajados en la casa, una, un encuentro vivencial una vez al mes de uno, dos o tres días Depende del tema que se trate, ¿no? Así que, indudablemente, muchas cosas están haciendo en torno a eso y, sobre todo, el reconocimiento de ese trabajo viene muy lento, pero viene. Así que estamos muy contentos eh, de casi sea, digamos. Pues nada, Eduardo, ya para terminar, si ¿sí quieres decir algo que se nos haya olvidado. mira la verdad es que yo estoy muy contento de poder estar al aire allá. Me, me parece estratégico esto de las comunicaciones, cómo fluyen. Si podemos estar hablando ahora es incluso emocionante. Le mando un abrazo a todos los que están escuchando. Acá hay muchas otras cosas. Eh, de, hemos desarrollado una heladera solar eh, que le hemos presentado hace cuatro días acá en, en Apenoc hasta eh, el desarrollo de lo que se te ocurra. Pero todo muy precario. Por ahí, es que conoce más, eh, sabrá que te hablo desde del terreno de los sueños, que es lo que hay que transformar. Y seguramente los que están escuchando ...son capaces de imaginarse que tienen mucho para transformar ahí... ...también en España, Francia, en un lema europeo... ...para que realmente tengamos un mundo de ser, un, digno de ser vivido... ...para todos, digamos... ...así que creo que ese es el mensaje que eh, no alcanza... ...lo que nos organicemos en la familia, en, entre los vecinos... Eh, ...bueno, hay que salir a organizarte con todos... ...los que más quieran cambiar esto. Pues muchas gracias Eduardo... ...también un gustazo desde aquí hablar contigo... Y nada, venga, que vaya bien y hasta otra. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande fraterno para los compañeros que están escuchando la radio y para los que eh, están haciendo el programa. Gracias a ustedes.